Así comienza este programa de hoy de Al Gran Pueblo Salud. Hoy, lunes 15 de julio del 2024, donde el frío pareciera ser que empieza a ceder. No sabemos bien si es por un efecto meteorológico habitual o es por el terrible, terrible calor que genera la alegría de... De un nuevo campeonato de fútbol para nuestra selección nacional una sorpresa eh, poder disfrutar de tanta tanto fútbol bien jugado y a la vez eh, que genere resultados satisfactorios bueno pasada la, la la pequeña la pequeña bromita con el tema del fútbol volvemos a lo profundo de la realidad de nuestro país eh, Estamos atravesando una situación tan compleja que en ocasiones no terminamos de entender por qué nos pasa esto. Bien, este gobierno nacional, esta tiranía institucional sigue avanzando en el deterioro de las condiciones de vida de nuestro pueblo en el país, pero también sigue deteriorando la, el sistema productivo y también sigue deteriorando las posibilidades económicas de, ...de que este país no termine hundido y desbastado eh, como si hubiera pasado un huracán. A veces no entendemos muy bien por qué sucede esto. A veces creemos que se ensañan simplemente porque son malos. Y a veces no consideramos por qué se meten con nosotros. Si, como dice Chani habitualmente, ponen la pava, calientan un poco el agua y se escuchan este tema que les vamos a pasar ahora con JR ahí en los controles, a la vuelta del tema, juntos intentaremos dilucidar por qué se meten con los movimientos populares. Que feos se ven los cuadrados queriendo imponer su patrón en nombre de lo inmaculado y de una sagrada razón. Sufismas les llaman algunos paquetes decimos acá y yo que no creo en ningú no les veig votar el sofà si El beso como obligación No quiero que vicios y dogmas Dispongan en mi corazón Una vez más alta invita a volar Y a seguir Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud Por FM Riachuel Así comienza el Noti Enfermes Cava. Un protocolo para ocultar personas en situación de calle. Trabajadores del Hospital Psicoasistencial Borda denunciaron el uso arbitrario del nuevo protocolo de salud mental para personas en situación de calle que anunció el gobierno porteño para forzar internaciones de esta población en los centros públicos de salud cuando no se puede ocultar el sol con las manos lo ridículo se transforma en trágico atento a todos y a todas para defender aquellos que están en situación de calle y que no merecen ser tratados despectivamente. Segundo monitoreo de comisarías y alcaldías de la ciudad. El informe elaborado por el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad relevó las condiciones de las personas privadas de su libertad en 30 establecimientos de detención donde se alojaban 716 detenidos registraron hacinamiento escasez de comida y agua potable falta de acceso al sistema de salud entre otras problemáticas que afectan sus derechos humanos la ciudad más rica de latinoamérica la ciudad más rica de la argentina trata así y denigra así a las personas que no les interesa Frazadaso por las personas en situación de calle sigue presente lo que ya hace un par de semanas llevan a cabo organizaciones sociales y políticas he eh, eh, llamado el Frazadaso que son movilizaciones desde la 9 de julio a Plaza de Mayo, para visibilizar la situación de las personas que duermen a la intemperie en condiciones de extremo frío. a empezar despedimos Andrés Calamaro con sus costumbres argentinas, tratamos de explicar lo que para nosotros son las costumbres argentinas. Eh, habíamos dejado al principio picando la pelota respecto de por qué se ensañan con nosotros, por qué se ensaña este gobierno con las organizaciones sociales y populares. Bueno, eh, la respuesta que construye el poder hegemónico de esta tiranía, en la respuesta que construye los medios de comunicación... y que desde allí desde, desde allí influyen en las percepciones de toda la población... o gran parte de la población... Hay, habla de que en las organizaciones sociales hay corrupción... habla de que las organizaciones sociales eh, se explota la gente... que se maltrata la gente... que se las obliga a hacer eh, tareas... que se las obliga a marchar a cambio de, de la comida lo que hacen, de el modo este de construir esa estigmatización sobre las organizaciones sociales y con tanta intensidad y con tanta hazaña, bien podría pensarse en los términos de lo que se utiliza habitualmente como manual de guerra, de guerra cognitiva. Es decir, eh, hablan de las organizaciones sociales... ...con tanta intensidad y las persiguen... ...porque aún sin que nosotros lo consideremos de este modo a veces... ...las organizaciones populares, las organizaciones sociales... ...son aquellas organizaciones que tienen la posibilidad... ...de transformar esta realidad como ningún otro sector de nuestro país. Sí, sí, y no es para balagloriarse ni para sentirse los más importantes del de, de mundo... Es precisamente porque, más allá de las dirigencias, más allá de los nombres propios, las organizaciones ya no tan sociales populares, es el mecanismo por el cual un pueblo resiste a la fenomenal tiranía que estamos atravesando. Porque los pueblos siempre terminan resistiendo y sobreviviendo a las fenomenales dictaduras, a los fenomenales modos de dominación. Por eso, en los tiempos actuales, en los tiempos de crisis civilizatoria, como bien señala el Papa Francisco, no es casual que intenten avasallar a las organizaciones populares porque le reconocen en ellas el peor enemigo para los intereses mezquinos y foráneos de estas dominaciones. Porque es verdad, estamos en tiempo de crisis ...de esta crisis civilizatoria... ...y ya no hay chance... ...para matices... ...ni graduaciones... ...de esta civilización de odio... ...mientras terminamos de aceptar... ...que nuestra inmensamente valorada racionalidad... no ...el yo pienso... ...y todas sus derivas... ...hasta el presente... ...se originan... ...con el terrorífico, sangriento y despiadado ego conquistador sí sí el yo conquistador antes de que existiera el yo pienso apareció el yo conquistador así que habría que revisar la historia esa que muestra en particular ese militar alemán ¿sí? ...que hablaba de la guerra y la política y la relación entre ambos... ...un alemán que se llamaba Von Clausewitz... ...y habría que pensar si ese alemán no nos engañó... ...o por lo menos si no nos engañó, le pifió... ...porque ese viejo general... ...que era quien decía que la guerra era la continuidad de la política por otros medios... ...me parece que se equivocó. Creemos que es al revés... ...que la política... ...es la continuación de la guerra por otros medios. Si no... ...revisemos un poco nuestra actualidad. Mientras el campo popular... ...siga enredado con la representación... ...con los cargos... ...con las instituciones... ...con las elecciones... ...para que algunos jueguen a la política bastante lucrativo como profesión aunque últimamente está un poco en decadencia como todas las profesiones el bloque dominante acelera exponencialmente su voracidad sin ningún tipo de miramiento por la vida así no sólo la política sino también la comunicación los conocimientos la salud los alimentos, la energía, la producción, la economía y tantas otras cosas más son la continuación de la guerra por otros medios. Estamos en guerra y la negación como defensa hace agua por todos lados. Necesitamos repensar nuestra estrategia. No podemos seguir ingenuamente yendo a las batallas que organiza el enemigo con sus reglas y donde se siente más seguro. Tenemos que ser inteligentes. Nosotros, nosotros tenemos que ser inteligentes. Ni él, ni vos, ni yo. Uno de los cambios más complejos es... Sí, es uno de los cambios que nos cuesta muchísimo, pero que es posible. Pensar en nosotros. Eso le llamamos inteligencia colectiva. Como han hecho y siguen haciendo todas las civilizaciones milenarias, que esta civilización, la modernidad, insiste en hacerlas desaparecer. Si los, nosotros logramos dar ese paso de dejar de pensar en, en yo, en él, en vos, y nos ponemos a pensar en nosotros, el segundo paso es más sencillo. Ahí nos daríamos cuenta que las instituciones no concentran el poder. Ya somos muchos. Quienes con aciertos y con errores venimos construyendo otro modo de poder, el poder popular. Lo hacemos en cada una y cada uno de nuestros territorios, en nuestros barrios, en nuestros espacios. Allí donde transi transitamos a diario, donde nos conocemos, donde sabemos quién es quién, donde conocemos debilidades y fortalezas. Allí es en donde el enemigo le cuesta meterse. Allí el enemigo se le hace más difícil acceder. Allí es en donde podemos construir otros mundos. Por eso decimos que la resistencia está en los barrios. Por eso los invitamos a seguir luchando. Continuamos con Al Gran Pueblo Salud Bien, eh, la semana pasada, el jueves de la semana pasada para ser más preciso, se llevó adelante una actividad de en el marco de un encuentro junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algo que ya venimos trabajando en la Gran Pueblo Salud. Lo hicimos la semana pasada. Y para avanzar y compartir con cada una de, de nuestras oyentes. Cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Y en particular con cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Vamos a retomar... Eh, el trabajo realizado el viernes pasado en el Gran Pueblo Salud para poder asegurarnos de algún modo que haya tiempo suficiente como para poder comprender y volver a escuchar lo que está pendiente eh, en la relación con el Estado a partir de la feroz y virulenta decisión represión que viene ejerciendo ante la movilización popular si ¿Sí? a sólo seis meses de asumir el gobierno de mi deberá dar explicaciones ante la comisión interamericana de derechos humanos por la situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión por eso,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 ...en este tiempo en la Argentina. El gobierno presentó interpretaciones... ...¿vieron ese refrán que dice que cuando Pedro habla de Juan? Habla más no, de, no, Pedro de Pedro que de, que Juan. de Juan. Bueno, uh -huh. este gobierno hace eso. Cuando el gobierno habla del pueblo que se resiste a las medidas tiránicas... ...es porque efectivamente son medidas sí tiránicas. Mismo. sí Y la Comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un peso internacional, hizo lugar hizo lugar a las presentaciones de los organismos. Bueno, así hablábamos el viernes pasado y de ese modo ya nos metemos con un pequeño resumen sobre lo trabajado anteriormente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para volver a recordar en qué situación nos encontramos con este gobierno tiránico que ha desarrollado un mecanismo represivo disfrazado de democracia. A la vuelta de la tanda se les mostraremos y les contaremos lo que se trabajó en ese encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.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 el universo existen muchas dimensiones. En todas ellas hay un programa de Ritmo y Militancia. Esta no es la realidad que más nos gusta, nos parece un poquito facha. Pero es la que más nos necesita. Sintoniza Ritmo y Militancia los miércoles de 3 a 4 de la tarde por la FM Riachuelo 100.9 Te esperamos con, con el mejor contenido, contenido cultural, cultural de la época.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 Bueno, como les habíamos comentado eh, vamos a estar metiéndonos de lleno en este tema de derechos humanos específicamente trayendo algunos audios, unos cortes y abriendo debate con este disparador que es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 que lograba presionar con sus visitas, si bien no logró detener el accionar de esa terrible dictadura, promovía que tuviesen que, por lo menos, blanquear algunos presos, a otros los liberaban, cambiar algunas condiciones de detención, por lo menos con los presos que estaban en blanco. Ha sido una herramienta legal de gran importancia en la época de la dictadura y por eso conocemos el accionar de esta Comisión interamericana de Derechos Humanos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 ...y también estaba el Ministerio de Seguridad... ...y desde la Comisión Interamericana de derechos Humanos... ...estuvieron los representantes principales de ese órgano... ...que son cargos rotativos... ...nosotros lo que vamos a ir escuchando en el transcurso del programa de hoy... ...son algunos fragmentos de las exposiciones... ...de esas seis organizaciones argentinas que presentaron su denuncia... ...y, de, y seguramente en el transcurso de la semana que viene agregaremos también la posición del Estado y la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como resumen anticipado de cómo funcionó esto, podemos decir que la presentación de los organismos, dijimos que participaba el CELS, la Federación de Docentes Universitarios, la UTEP, el CEPRO, Hijos y la Federación de Prensa, todas esas exposiciones tuvieron un alto perfil técnico, o sea que no fueron discursos políticos, fueron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 algunas de las presentaciones que, que las podríamos hacer tal cual eh, fueron presentadas en el orden no quien primero habla va a ser Paula Litvatsky que es eh, una compañera del CELS que esto decía sí mi nombre es Paula Litvatsky y hablaré en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales me acompañan también Yamile Sokolovsky de la Federación Nacional de Docentes Universitarios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 ...de aniquilamiento, de descarte y de represión. ¿no? Entonces por eso hemos tenido casos donde de los 20 y pico de detenidos... ...fueron gente suelta, súper al, ¿sí? al azar y sobre todo eh, lo que se dice al voleo... ...se le a buscar, pasaron a un juzgado eh, de lo civil y correccional y penal... ...a un juzgado federal, Pero, ¿sí? lo cual los ponían en la saga de un delito de sedición...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 el futuro y el destino de nuestra patria y de nuestro pueblo, de nuestras niñas, nuestros niños, de los que vengan atrás nuestro y sobre todo de la madre tierra. Así que continuaremos en los próximos programas de la Gran Pueblo Salud con este foro, con este encuentro con, el, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, donde participó también el gobierno y participaron las organizaciones. Continuaremos con la respuesta del gobierno a sí. estos programas planteamientos que hacen tan precisos, tan claros eh, las organizaciones participantes. Así que hasta aquí por hasta hoy. Aquí por hoy. Eh, bueno, vamos cerrando. Yo quería cerrar o terminar con una frase que me quedó de, de Lito, de la exposición de Roto el contrato social, quebrantando el Estado de Derecho, nos vamos alejando de una verdadera democracia. Chau, chau. Ibas a dar batalla, pues lo quieras o no. Afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza siempre acaba encontrando.